Una vintena de presos de l'ètnia Mapuche, originaris del sud de Xile, es troben en vaga de fam des del passat 12 de juliol. Des de llavors se n'han afegit 11 més, fent un total de 31. Els dos darrers s'hi van sumar ahir mateix. Exigeixen que se'ls deixi d'aplicar la llei antiterrorista creada per la dictadura de Pinochet. Els presos Mapuche estan recolzats per diverses organitzacions humanitàries. Una d'elles és el Comitè Ètico contra la Tortura. Saludant un dels seus membres, Lucía Sepúlveda, bon vespre. Buenas noches, qué gusto de tenerlos con nosotros. 31 presos mapuche en huelga de hambre. ¿Cuál es el motivo? Ellos están demandando fundamentalmente el fin de la legislación antiterrorista. O sea, no ser juzgados por una ley que fue promulgada en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet y que lamentablemente aún está vigente en democracia. Ellos no han cometido ningún delito de los llamados de sangre. Ellos no han eh, eh, herido a, a ninguna persona, no han asesinado y eh, ellos están haciendo una lucha eh, por recuperación de tierras ancestrales, y entonces hay una criminalización de su movimiento, eh, que es una cosa reivindicativa, y se les está enjuiciando como terroristas, siendo que ellos son luchadores sociales desde nuestro punto de vista, y también desde el punto de vista de Naciones Unidas, puesto que hay... Eh, Intervención de eh, organismos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional que sostienen este mismo punto de vista, que el gobierno chileno, y eh, se lo han dicho, no el relator especial, eh, el primero fue Rodolfo Stabenhagen y el segundo es James Anaya, que son eh, quienes están encargados de los temas indígenas en, en Naciones Unidas. Ellos le han representado a dos gobiernos chilenos diferentes, que no es adecuado procesar por ley antiterrorista a miembros de comunidades indígenas que están luchando por recuperar eh, tierras ancestrales. Sorprende que en un país democrático como, como Chile pervivan leyes promulgadas por una dictadura. ¿Por qué no se deroga la ley antiterrorista? Mira, es que este tema de, de la transición chilena tiene muchas aristas, ¿no? Y nosotros hemos eh, salido de lo que fue la parte más dura del legado de Pinochet, que es la parte que tiene que ver con el derecho, pudiéramos decir, a la vida, ¿no? Con con no tener una represión como la que había en aquellos tiempos. Pero el modelo eh el modelo de organización del Estado y el modelo de neoliberal impuesto eh, impuesto por el terror, por el gobierno de Pinochet está vigente. Y ese modelo implica que eh, fueron conculcados muchos derechos, entre ellos los derechos de los pueblos indígenas. Aquí en Chile había habido en tiempos de Salvador, del presidente Salvador Allende, había habido una reforma agraria y se habían recuperado más de 50.000 hectáreas de tierras indígenas. Eso se perdió con la dictadura y esas tierras pasaron a manos de particulares o a manos del Estado que las remató y fueron compradas a precio vil por las grandes empresas forestales, en muchos casos transnacionales. Esas son las tierras en disputa hoy día, ¿ya? Ellos están reivindicando esas tierras que les pertenecen, ¿no? Y eh, el tema de fondo es que el gobierno, al aplicar estas leyes, está defendiendo a las empresas forestales, que son las que portan celulosas, son las que tienen, digamos, un ingreso y una ganancia asegurada a costa del eh, mal vivir de estos pueblos en el sentido de que no tienen trabajo, se les está agotando el agua eh puesto que quedan sus pequeñas comunidades quedan aisladas en medio de grandes plantaciones forestales. Entonces, para ellos es una lucha por la vida, por la sobrevida como pueblo, porque ellos no pueden existir si no tienen tierra. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la cuál es la relación que tiene el, el pueblo mapuche con con la tierra para entenderlo bien? Sí. Mira, el pueblo mapuche incluso la palabra, así lo dice, mapuche es el pueblo es la gente de la tierra, ¿no? Ellos están eh Digamos, su, su forma de vida está ligada al cultivo de la tierra. Ellos no ven la tierra como un bien material. Para ellos la tierra y el agua es parte de su propia existencia, ¿no? Es, es una cosa indiso, indisoluble. De manera que si ellos se ven obligados a emigrar, eh, se convierten en, en transterrados, es decir, no, no pueden llevar una, una vida como la que quieren eh, seguir llevando. Además que pasan a englozar los cinturones eh, de marginalidad en la ciudad. Eh, esto es, es, es muy sentido por ellos, eh, tienen también eh, tiene que ver con su propia identidad, tiene que ver con la forma como ellos entienden, por ejemplo, también la medicina. Si ellos se enferman en la ciudad, en realidad quedan desprovistos de, de, de lo que es recurrir a la medicina tradicional, la medicina ancestral, tiene que ver con las hierbas medicinales. Y las plantaciones forestales han secado los territorios, la aplicación de fumigaciones ha impedido que se sigan cultivando aquellas especies que son tradicionalmente eran usadas por la medicina ancestral de ellos. Ellos todavía tienen machis, pero las machis que son las la, las mujeres medicinas, digamos, las la mujeres eh que que sanan la, las enfermedades en en los pueblos indígenas, en el pueblo mapuche específicamente, hoy día tienen terribles dificultades para encontrar las hierbas que ellas necesitan. Tienen que ir cada vez más lejos, internarse en la montaña o en la cordillera no porque eh, donde ella eh, acostumbrada a ir ya no queda nada es muy es muy dañino esto por el impacto de los eh, herbicidas utilizados por las empresas forestales para combatir la polilla del pino ha hecho entonces que se sequen las fuentes de agua los recursos de agua y las hierbas crecen habitualmente al lado de las fuentes de agua de pequeños arroyos de y territorios que eran como menocos, le llaman ellos, una especie de, de pantanos, de lugares húmedos, humedales, ¿no? Todo eso está en riesgo o ya ha sido eh, prácticamente extinguido. Y para ellos esto es una lucha por la supervivencia, es una lucha muy muy dramática porque es en contra, como te digo, de, de todos los factores, o sea, de, de todo un modelo, un modelo agroexportador, un modelo neoliberal, que no toma en cuenta estas formas de vida, que ignora a esta población afectada. Y, ¿Y el gobierno, a cambio, qué les ofrece a, a esta gente? Mira, eh, el gobierno eh, actualmente no les ofrece nada. O sea, se niega a dialogar con los huelguistas aduciendo que están haciendo una medida de fuerza. Imagínate, ¿qué medida de fuerza pueden hacer desde una cárcel? Lo único que tienen ellos ya son sus cuerpos, ahí, eh, su, su vida en el fondo. Eh, no les ofrecen en este minuto nada, ni siquiera oírlos. no Hay... en eh, Las cárceles están desparramadas a todo lo largo del territorio del sur, que es donde hay mayor población en Mapuche. Tenemos eh, indígenas presos en, en Angol, en Concepción, en Traigén, en Valdivia y en Temuco, que es donde está la cantidad más grande de, de Mapuches presos. En en Temuco hay eh, más de 20 personas y en Lebo. En Lebo se unieron se unieron ahora eh, dos personas más, todos comuneros Mapuche, son todos comuneros. Lo que tienen en común todos estos presos, todos los que están haciendo huelgas de hambre, son personas que han estado participando en movimientos de sus comunidades por recuperación de tierra. Y en en medio de esto se han hecho, por ejemplo, incendios de algunas plantaciones forestales. Ahora, ¿qué tiene de particular esta legislación? Si tú eh, enjuicias y, y, y digamos, condenas a, a alguien por un eh, haber cometido un incendio, en la legislación común las penas son relativamente bajas, 300 días a 500 días máximo. Pero si tú a esto le colocas en la etiqueta de incendio terrorista, eh, bueno, hoy día están pidiendo 103 penas, eh, 103 años de prisión para uno de ellos. Las penas más bajas en, en otros casos van, en estoy hablando de los que están presos en, en, en Lebu y en... Eh, Y en Concepción, en la cárcel del Manzano, en ese caso tenemos casos extremos porque están pidiendo 103 años para una persona. Eso ni siquiera ocurrió en Chile en tiempos de Pinochet, ni siquiera. O sea, se pedía perpetua, pero ahora tienen, digamos, el descaro de pedir 103 años para el que le piden más pena y las que menos creo que van alrededor de los 10 o 15 años. Y esos son los, algunos de los presos que están en, en huelga de hambre, enfrentan ese tipo de, de condenas. Y en estos momentos, fíjate que está en curso un juicio oral en la ciudad de, de Temuco, contra un comunero que está precisamente en huelga de hambre, que se llama Luis Tralcal. A él lo acusan por incendio terrorista y la fiscalía está pidiendo penas muy altas para él. No tengo claro en este minuto precisamente para él cuántos años son, pero son más de cinco años con toda certeza. A esto hay que agregar que ellos tienen eh, en su mayoría defensores públicos, es decir, los defensores que el Estado pone a disposición de las personas de bajos recursos. Sí. Y cuando eso ocurre generalmente los juicios van en contra últimamente se ha formado algunas agrupaciones de abogados ligados a derechos humanos o entidades humanitarias que están tratando de tomar estas causas para evitar que se produzcan eh, sentencias eh tan eh, eh injustificadas o tan eh tan grandes no eh sentencias a prisión por por más de de cinco años no en esos casos. Ha habido absoluciones, entonces nos encontramos incluso con el siguiente contrasentido y eh, un comunero es tomado preso eh la la en, se le lleva a juicio y se le impone una prisión preventiva que a veces dura dos años. Esto no pasa con los chilenos comunes, no uh -huh. esto está pasando específicamente con los mapuches la ley permite tenerlo en prisión preventiva el año que el juez estime. Conveniente, la cantidad de años que estime conveniente con un máximo de dos años en que sí o sí tienen que llevarlo a juicio. Y después muchos de ellos han sido absueltos, porque si se encuentran con jueces conscientes, el tribunal oral examina las pruebas y determina que esto de los testigos protegidos no es no es muy convincente, que parece que han sido presionado o que le están ofreciendo beneficio, en fin. Y de esa manera hay una cantidad importante de casos de comuneros que después de haber pasado dos años en prisión o un año en prisión han sido absueltos de todo cargo entonces ahí uno se da cuenta que esto en definitiva son juicios políticos y por eso es que nosotros de la Comisión Ética contra la Tortura sostenemos que eh, no es la manera de enfocar este, este, estos problemas y que hay que exigir el fin de la aplicación de la ley antiterrorista y finalmente te quería agregar de que se está, se les está juzgando además simultáneamente por dos eh, eh, causas por la justicia civil y por la justicia militar, porque otra ley que permanece en Chile es aquella que permite que se juzgue a alguien eh, por la justicia militar, eso también viene de tiempos de Pinochet uh -huh. de manera que hay siete de estas personas, siete de los que están en huelga de hambre, están siendo juzgados por el mismo supuesto delito, tanto por jueces militares como por jueces civiles o sea que si fueran asueltos por uno, <ríe> podrían ser condenados por el otro, o Podrían ser condenados por ambos y sumarse las penas y eso en cualquier parte del mundo es una es una anomalía absoluta es decir estamos frente a casos en que no se está aplicando el debido proceso y además a casos en los que ha habido aplicación de tortura y es es por eso que nosotros nosotros en la comisión ética contra la tortura nos hemos venido involucrando en estos casos porque en muchos casos ha habido eh, aplicación de tratos. Eh, inhumanos crueles y degradantes en los allanamientos a las comunidades luego de castigar ocupaciones de tierra o eh estas supuestos delitos de incendio y entonces la aplicación de tortura forma parte de todo este proceso eh de crimen criminalización de las luchas del pueblo mapuche. Uh -huh. Se suelen agotar de todo lo que ha dicho, que me ha dejado bastante sorprendido en general. ¿Se suelen agotar esos dos años de prisión preventiva en los casos contra los mapuches? ¿Se suelen qué? ¿Se suelen agotar, o sea, ese plazo de dos años preventivo? O sea, ¿los acostumbran a tener hasta dos años o esos son casos extremos? Gente no, que es... no, es bastante frecuente. Es uh -huh. bastante frecuente que se les tenga por mucho tiempo en prisión preventiva. La interpretación que hacen los, los dirigentes mapuches es que es una forma de control social, o sea, ellos tratan de, de parar este movimiento, por un lado allanando constantemente las comunidades, porque obviamente, como en cualquier pueblo, no son todas las comunidades las que están eh, luchando activamente, todos apoyan ¿eh? y todos solidarizan con los presos, pero evidentemente que hay un un cierto número de comunidades que son las que están más activadas, que son también las que están más cerca de las empresas forestales, las que tienen menos agua o se les ha secado el agua, porque ahí solamente tienen agua por, la, por las olas de lluvia en el invierno, pero en el verano tienen que ir las municipalidades, es decir, nuestros gobiernos comunales, tienen que llevar camiones aljibe con agua, porque ya sus pozos se han secado por las plantaciones de pino y eucaliptos. Entonces, el el el tema es es ese, ¿no? Eh, como como le explicaba. Uh -huh. Otra cosa que me ha sorprendido mucho, esto de que se les puede enjuiciar por lo civil y por lo militar, eh, los, ¿los organismos internacionales no, no han advertido sobre esta anomalía al, al sí, gobierno chileno? Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual varios de los, de los comuneros han eh, han eh, de, eh, hecho demandas pidiendo que se intervenga. Eh, en un caso anterior, porque en este caso todavía no han, no han respondido, usted sabe que es un proceso largo, Pero hubo un caso que se llamó el caso Palomera, que fue un, un ex eh, marino que hizo un libro denunciando eh, una serie de situaciones ocurridas en una institución militar y eh, la, le impidieron que se publicara el libro, eh, lo impidió la justicia militar. Entonces la Corte Interamericana ordenó al gobierno chileno remediar la situación publicando el libro, lo multó, cosa que hizo y le ordenó eh, pasar una nueva ley que impidiera que civiles fueran juzgados por la legislación militar. El gobierno cumplió una parte del fallo, es decir, que ese libro pudo ser eh, publicado, porque se habían requisado, los se requisaron los ejemplares, fue una cosa escandalosa de censura. no Esto fue años atrás, unos cinco años atrás. eh El fallo de la Corte salió hace unos dos o tres años atrás, y se lo ordenó al gobierno chileno eh, en tiempos entonces de la presidenta Bachelet, Eh, remediar este este asunto y que se modificara la ley eh, que permite a a civiles eh, se, a, que permita a los militares juzgar a civiles ¿sí? que se, que les da competencia para ellos usted y los mecanismos que tienen para juzgarlos son increíbles o sea un derecho a la defensa del civil sumamente pequeño y además esto significa que por ejemplo los eh, en estas eh, demandas reivindicatorias ha habido eh, varios muertos mapuche en tiempos de democracia, estamos hablando. Por uh -huh. lo menos tres o cuatro personas que han sido eh, asesinadas por carabineros por la espalda eh, en procesos de recuperación de tierra. Y ellos, entonces las la familias han exigido justicia, pero el caso siempre es derivado, como, como han estado involucrados personal uniformado, los casos han sido derivados a la justicia militar y hasta ahora nadie ha sido castigado por ello. Es decir, tenemos a comuneros presos con 10 años de sentencia, otros por quienes se pide 100 años, y sin embargo, el, el último eh, el último juicio digamos en que hay sentencia por un mapuche, la sentencia fue eh, 500 días. Por lo tanto, la persona lo puede cumplir, el carabinero involucrado la cumple en libertad. De manera que la madre del asesinado dijo... El asesinado era un estudiante mapuche que se llama Matías Catrileo, dijo la vida de mi hijo vale cinco firmas, porque él tiene que ir el el, el uniformado del asesino, tiene que ir cinco veces a firmar al juzgado y ese es todo el castigo. Uh -huh. Entonces, es, esas son los contrasentidos que se dan, o sea, un una asimetría absoluta entre las penas que se que se están dando por los tribunales chilenos a los eh, mapuche luchadores sociales y las penas que dan los tribunales militares a quienes efectivamente son culpables de hechos de sangre, a quienes le quitan la vida con armas a los mapuches que pelean con piedras, con bolas y con, digamos, con, con lo que ellos tienen, ¿no? Con boleadoras se llama un, un, un instrumento para lanzar piedras, o sea, no, eh, no, no usan ellos armas de fuego en, su, en sus eh, recuperaciones de tierra, no, no es esa la, la idea para nada. ¿Confían que con la llegada del nuevo presidente pueda cambiar la situación del pueblo mapuche? No hay ningún indicio en ese sentido, porque no hay una comprensión de los problemas de los pueblos indígenas en total. O sea, que los pueblos por el lado del norte están amenazados por proyectos mineros y se está hablando incluso de desafectar áreas que son eh, territorios, digamos, declarados eh, patrimonio nacional por distintas razones. Se están hablando de desafectar esas áreas para proyectos de eh, mineros, ¿no? y en el sur el gobierno incluso ha anunciado que restringirá el dinero que la institución eh la repartición del estado que tiene que ver hasta ahora con los temas indígenas se llama CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de acuerdo a la ley esa corporación tiene que invertir cada año determinada suma de dinero en compras de tierras y eh y en eh, devolución de tierra más bien y en, en agua, ¿no?, para comunidades indígenas. Y el gobierno ahora ha anunciado que eh, va a entregar una cantidad, pero mínima, de dinero para compras de tierra, porque considera que eso no es lo importante, ¿no? Ellos prefieren eh, asimilar, o sea, tienen el concepto asimilador, en lugar de respetarlos como pueblo, están pensando en traerlos toda a la ciudad, ponerlos en, en colegios especiales, ese tipo de cosas, y no están... Incluso eh, se ha medido el nivel de... De la cantidad de presupuesto que se dedica al, al tema indígena en Chile es eh, bajísimo, es como el 0,06% del presupuesto total de la nación está dedicado a eh, CONADI y el tema indígena. Esto incluye la educación intercultural, que no se cumple, en fin. Y el gobierno no ha dado hasta ahora señales tampoco de querer implementar lo que se acordó por la, finalmente la, la ratificación de Chile del convenio 169, un proceso que demoró muchísimos años de manera que no no es por el lado del de la del nuevo gobierno que se espera un cambio sino que más bien es una conjunción más bien de ir sensibilizando al resto del pueblo chileno al parlamento eh, a a digamos los mismos organismos internacionales para que esta situación deba cambiar forzosamente porque es tan eh, no es una anomalía histórica es una anomalía en el contexto internacional de respeto que, que va creciendo el respeto a los pueblos indígenas que cada a nivel de otros continentes uno ve, o lo que está pasando en Bolivia, en Ecuador, que los indígenas están recuperando derechos, están siendo considerados eh, pueblos, están siendo considerados como naciones que tienen sus propias tradiciones, que deben ser respetadas, y en Chile eh, no está ese concepto todavía a nivel eh, sociedad o a nivel gobierno. Entonces nosotros tenemos que trabajar para avanzar en esa en esa dirección, de sensibilizar ...y sobre todo de denunciar digamos, lo, que, lo que ocurre hoy día... ...y eh, apoyar movilizaciones como la que están desarrollando ahora... ...31 comuneros mapuches en huelga de hambre... Eh, ...en condiciones muy eh, lamentables en las cárceles chilenas. Una, una última pregunta hablando de sensibilidad. Eh, ¿Está sensibilizada la sociedad chilena hacia las reivindicaciones... ...ya no de los mapuches sino de los pueblos indígenas en general?... Eh mira, esto tiene mucho que ver con, con cómo se muestra esto por la prensa. Lamentablemente en Chile tenemos poca prensa independiente, muy poca. La, la mayor parte de la prensa responde a los intereses de los grupos económicos a quienes no les conviene hablar de estos temas. De la huelga de hambre se habla más en el exterior, en el extranjero que en Chile. Eso no es noticia acá. No uh -huh. sale en ningún periódico, no sale en la televisión nacional, Y, y como tú sabes que hoy en, en el siglo XXI la opinión de la gente se forma por lo que sale en los medios, eh, la mayor parte de los chilenos y las chilenas lamentablemente están no tienen ni idea de lo que está pasando en las cárceles en el sur. Y si bien se declaran, si les hace una encuesta casi todos van a decir que apoyan, que sí, eh, es es así, ¿no? Se ha dicho. eh Ha salido en las encuestas que apoyan las reivindicaciones del pueblo mapuche. Pero hoy día muy pocos deben saber que se está desarrollando esta huelga de hambre porque el asunto no figura en, en la agenda noticiosa de la gran prensa chilena, ni menos de la televisión. Pues habrá que, o por lo menos a ver si los medios extranjeros podemos colaborar un poco en la propagación de la, de la causa de los del pueblo mapuche y de, la, y de los pueblos indígenas de Chile. Lucía, muy Sepúlveda, muy Lucía Sepúlveda, de la Comisión Ética contra la Tortura, muchas gracias por atender la llamada de IBT Radio. Buenas noches. Ya, te agradezco a ustedes también, es muy importante lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Ya.